Bueno, el gusto es siempre de recibir a Plinio Arruda Sampaio Jr. Plinio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles. Aquí estamos relativamente bien dentro de lo posible porque Brasil está el territorio casi entero, bajo humo de las sí. quemadas de, de la Amazonía y muy, muy seco, pero vamos llevando. Bueno, acá está llegando ese humo también, te digo que hay... advertencias del Ministerio de Salud Pública de qué hacer en las zonas donde esto se sienta, donde se vea que está el humo, algunos departamentos del interior con agua negra, que es por el humo que arrastra la lluvia cuando cae. O sea, lo estamos viviendo nosotros y varios países más del continente. Sin duda alguna. El oyente va, va a percibir que estoy con la voz muy roca, y que voy a tosir un poco, porque ah, realmente la situación aquí es difícil, y es importante que sepamos, Ángeles, que este humo es de quemada, que son de, de la gente que nosotros llamamos aquí en Brasil de grileiros, los que quieren botar abajo la floresta para plantar soya y, y hacer pecuaria. Esto es lo que está pasando, es la manera moderna, entre sí. colmillas, de Eh, destruir la Amazonía, envenenando el mundo. Hoy decíamos, porque está en los titulares internacionales, que es porque hay mucha sequía en Brasil, que la hay, se reconoce que la hay, pero está este problema de la quema provocada por los plantadores de soja. Sí, es el huevo y la gallina, ¿no? Sí, claro. Porque claro que hay sequía, porque sí. la lluvia viene de la evaporación del agua de la Amazonía. Entonces, una cosa retroalimenta a la otra y eso Exacto. es muy claro, los científicos lo tienen muy definido y, y el problema es político. Exactamente. O se detiene el latifundio o no vamos a ahogar en el humo. Bien. Bueno, hoy te estoy recibiendo yo sola porque está Hernán atacado de asma y no puede estar con nosotros hoy acá. Y tenemos que arrancar con los temas que son unos cuantos. Eh, Brasil no solo tiene humo, tiene... Mucha cosa, eh, hay manifestaciones allí en San Pablo. Bolsonaro en el asunto. Sí, tenemos una semanita llena. A veces no pasa nada y a veces pasa muchas cosas. Sí. ¿no? Eh, Bolsonaro convocó una manifestación en el día de la Patria ¿no? y reunió 45 mil personas en San Paulo. Y en las otras capitales las manifestaciones fueron muy, muy menores, muy muy pequeñas 45 mil personas es mucha gente más de lo que ahora el PT logra movilizar pero de cualquier manera cuatro veces más de lo que movilizó al inicio del año entonces todavía la derecha la ultraderecha tiene mucha fuerza de, de movilización pero está cayendo esta fuerza de la manifestación la ban las banderas eran de un lado amnistiar los vándalos que invadieron el Planalto en el 7 de enero del 23. Y el, el otro era hacer el impeachment del ministro de la Corte Suprema, Alejandro Alejandro de Mo, Moraes, que es el encargado de hacer los inquéritos, las investigaciones contra Bolsonaro. O sea, eso era una manifestación a favor de ellos, pero es una iniciativa de la ultraderecha. Dos notas. Primero, el gran héroe de la manifestación fue Elon Musk, el dueño de la, del del X no del eh, X. Sí. Y segundo, hay una división en la ultraderecha, porque este señor que hablamos el otro día, Marsal, fue a la manifestación y resulta que Bolsonaro no lo permitió que entrara en el y que hablara. Y ahí, entonces, hay una disputa abierta para ver quién va a controlar la capacidad de movilización de la ultraderecha brasileña. Se lo quieren disputar a Bolsonaro. ¿Bolsonaro tiene esa capacidad? Eh, a ver, ¿no? hay, eh, hay que ver, son dos estilos diferentes. ¿no? Bolsonaro es la ultraderecha con mano militar. Y eh, Marsal, mano militar y miliciana. Marsal es la ultraderecha más, más relacionada a los plutocratas y al crimen organizado, al PCC. Entonces hay que ver ahora cómo ellos se arreglan. Claro, claro. Bueno, eh, ya que estamos con Elon Musk, que lo nombrabas allí, vos decís que Elon Musk jugó para esta manifestación también. En la manifestación, no sé si él entró mucho en la manifestación, pero él se mete en la política. Por Ahí ejemplo, está. cuando Martal tuvo problemas jurídicos, él dijo, mira, usted contrata el mejor abogado que hay porque yo pago todo. No quiere decir que lo pague y es prohibido que lo haga, sí. pero él lo dice. No, Lo que pasó con Elon Musk, para dar la secuencia nomás, sí. es que había un brazo de hierro entre Musk y la justicia brasileña sí. por, para atacar el X De, de, de, de operación en Brasil. Y él tiene esta empresa que se llama Starlink, que fornece servicios de Internet, a los militares la utilizan mucho, y él dijo: No, yo no voy a retirar. Pero al final retiró. Lo que queda claro es que él más hace política y negocios, pero en realidad está interesado más en los negocios, ¿no? Subordina la política a los negocios. Seguro, seguro. Eh, esto no se da por cerrado, ¿no? Eh, sigue porque sigue el negocio. Seguro que sí. No, yo digo que es la primera rueda quedó a favor, no, la primer, el primer round quedó claro. a favor de la justicia brasileña. Pero esto no termina y además no es solo un tema brasileño, ¿no? Elon Musk está en litigio con varios gobier gobiernos nacionales porque disputa. ¿Quién manda en la información? Y él no acepta que el Estado Nacional mande. Lo quiere mandar él, solito. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos a otro tema en el que se nombra mucho a Brasil también, que es en torno al tema Venezuela. Que te digo, acá nosotros estamos en campaña electoral, a seis semanas de las elecciones, está permanentemente el tema Venezuela sobre la mesa. Eh, nos decía hoy el corresponsal en Europa que en Europa... están mirando Venezuela en vez de mirar todos los problemas que tienen ellos allí, eh, lo que pasa en Francia, lo que pasa en España, pero están con la mirada en Venezuela. Y acá en el continente Brasil, no es el único, pero Brasil eh, está como protagonista también. Sí, pero cada vez menos, ¿no? Sí, eh, Estados Unidos y el propio Estado brasileño se mete como No, no digamos, quiere tener que, que Brasil tenga un protagonismo ahí, pero yo creo que cada vez menos. La noticia de la semana en la novela Brasil, ¿no? Lula, Maduro, vene, eh, es que eh, Maduro retiró la custodia brasileña sobre la embajada argentina en Caracas. ¿no? Cuando Argentina rompe relaciones con, con Venezuela, Brasil asume la custodia de la embajada eh, argentina. Bueno, y Maduro dijo, bueno, ahora no no no queremos más que ustedes tengan la custodia. Lo que esto quiere decir es que hay un distanciamiento mayor del gobierno brasileño con el gobierno venezolano. Y esto yo creo que también pasó con, con Nicaragua, y de hecho hay que observar, pero lo que parece que está pasando... es que Brasil, aunque se ponga como protagonista y autónomo, empieza cada vez más a subordinarse de manera más, más directa, más, digamos, sin mediaciones, a las orientaciones del gobierno norteamericano. Sí, es la, la verdad que, que sí, se va viendo eso, se va, en la medida además que dentro de la propia Venezuela, dentro de la derecha Venezolana, hay una interna muy dura, hay enfrentamientos entre ellos, caminos distintos. Bueno, el, el, el que fue candidato a presidente se fue del país, eh, la segunda quedó allí. Eh, también va definiendo toda una estrategia. Estados Unidos va quedando cada vez más claro su papel. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que ahí la, la, las. las... los puentes de entendimiento y de conversa van quedando cada vez más difíciles porque la realidad es que a lo que parece no hay solución colmillas democráticas para la, la, la, la, el lío que se puso Venezuela no y seguro que no, no, habrá, no, no habrá una solución positiva con la injerencia de las potencias externas, entonces es un problema Del pueblo venezolano que hay que ver cómo lo soluciona. A ver, ahí. ¿Se cortó? ¿Estás ahí? Plínio? Muy bien? Sí. No, hay... estoy aquí. Bueno, eh, si te parece, pasamos a otro tema, uno de la interna de Brasil, que ha sonado mucho también, algo que pasó en la interna del gobierno, ¿no? Eh, la destitución. de Lula, eh, o sea, Lula destituye al ministro de Derechos Humanos que está denunciado por acoso sexual. Eh, hay toda una movida, ¿no? Eh, la que acusa, además, es la ministra de los temas raciales. entonces sí. esta fue la, la gran conspiración de la semana, ¿no? Ah. Eh, el despido del ministro de los Derechos Humanos, Silvio Almeida. Silvio Almeida es un intelectual negro, un hombre muy respetable, muy competente. Era el ministro más a la izquierda del gobierno Lula en, en disparado. Pero cae de manera patética en un episodio desastroso que combina conspiración palaciana y un, un, digamos, una denuncia de asedio sexual. La conspiración palaciana fue clarísima. O sea, Lula, eh, eh, Silvio Almeida no cayó porque hizo asedio sexual. Eso es lo que la gente tiene que tener claro. Ah, bien, bien. ¿no? bien. Él, cayó, él cayó porque incomodaba el gobierno. ¿Por qué incomodaba el gobierno? Bueno, la, la suerte de Silvio Almeida comenzó a ser marcada en el, eh, en el primer de abril, cuando. Lula dijo: Nadie va a hacer ninguna protesta contra el golpe militar. Y Silvio Almeida hizo. Y yo creo que ahí quedó marcado. Lula dijo: Bueno, esto acabó. Además, Silvio Almeida estaba en la cota ministerial del propio Lula. Entonces, y ya, bueno, después Silvio Almeida eh, empezó a movilizar para investigar los crímenes de los militares durante la dictadura militar. Y yo creo que esto pasó la línea roja de Lula. Entonces uh -huh. Lula lo quería votar y lo votó de manera espectacular con un tiro en la cabeza en público. Uh -huh. Aprovechando este problema fuertísimo que es el otro, el, el otro desastre que es las denuncias de asedio sexual. O sea, Silvio Almeida no se comportó como un hombre... que quiere hacer lucha política, tiene que comportarse y dio todo el pretexto para que el gobierno lo votara de manera... Claro. Se regaló, como decimos nosotros, se regaló. Se regaló, pero para que, que para que vean las ironías del gobierno. La semana pasada discutimos que Lula está invitando a eh, Artur Lira, el presidente de la Cámara de Diputados, a participar del ministerio cuando termine su su término, su mandato de presidencial, bueno este señor, Artur Lira tiene una denuncia de la mujer en la delegacía pública no en el, comis el comisariado de policía, sí. de pegarle, pero no es poca cosa que le pegó, le pegó en serio, entonces en la misma semana que Lula invita al gobierno un hombre que golpea a la mujer, saca el otro por Asedio sexual. Con esto no le estoy queriendo decir que alguien pueda hacer asedio sexual y mucho menos ah, una claro. persona comprometida con la izquierda. Pero no es este el motivo porque Silva Almeida salió del gobierno. Salió Salió del gobierno porque estaba mucho, muy a la izquierda de lo que permite el gobierno Lula en el momento. Por las cosas que leíamos, la esposa de Lula... Tuvo también intervención, eh, apareció una foto como respaldándola a la denunciante, ¿no? Eh, Yanja, es que se llama la esposa de Lula, sí. ¿es así? Eh, ¿Pesa en decisiones de gobierno? Mira, Ángeles, son conspiraciones eh, palacianas muy difíciles de entender, ¿no? Hay varias denuncias contra Silvia Almeida, una de ellas de Anieli Franco, que es ministra de la Igualdad Racial. Y además de ser hermana de Marielle Franco. Claro. Y muy amiga de Janja. Pero yo, sinceramente, creo que no fue Janja que votó a Silvio. Fue Lula que votó, que movilizó Janja para botar a Silvio. Eh, pero Lula sale bien porque se esconde y nada más hace el tirón final para botar a, a, Silvio, a Silvio Almeida, que acaba saliendo solo por asedio sexual y todo el problema de la conspiración palaciana de la del incómodo de Lula con con las políticas más a la izquierda de de Silvio Almeida sí. quedan en un segundo plano, quedan obscurecidas. Entonces, sí, sí, sí. es una manipulación general. Yo sinceramente no creo que Ranje Alga nada que no tenga la aprobación previa de Lula. Sí, no, el que tenía que responder además era Lula, así que es el presidente. Eh, una, una cosa más sobre esto nomás, eh, ¿hay un nuevo ministro de Derechos Humanos? Porque no es cualquier ministerio sí. ese, ¿no? No, ya nombraron, y yo les quedo debiendo el nombre, fue nombrado ayer una, una señora que es negra, eh, diputada del PT, del grupo político de Lula dentro del PT. Bien. Entonces Bien. esta señora entra no rápidamente, ocupa el espacio, pero yo estoy seguro que va a dar una otra conducción claro. al Ministerio de los Derechos Humanos, una conducción más cordata con el giro muy a la derecha del gobierno Lula, uh -huh. eh, que el gobierno Lula está haciendo. Bien. Eh, lo otro, pasaron las conmemoraciones del 7 de septiembre, del día de la fecha patria brasileña. Eh, ¿Cómo estuvieron esas conmemoraciones? Vos nos decías que se desinvitó, ¿no? que es una uno conoce cuando invitan, pero a veces se desinvita también. Exactamente, no, y esto es importante para que la gente vea. cuáles son los movimientos aquí, ¿no? Eh, eh, el MST estaba invitado a las conmemoraciones del 7 de septiembre en Brasilia. Resulta que los militares no le gustaron y dijeron no, no con el MST nosotros no vamos. No y, y luego entonces desinvitó al MST. Esto es una notita, pero que dice que no hay mucho más que decir en esto, pero que en ella Dice se dice mucha cosas. clarísimo bueno, tenemos que ir terminando por acá, ¿no? y agradeciéndote sí. que a pesar del humo a pesar de ese aire, vos decías que por tercer día consecutivo el peor aire del mundo en San Pablo hay una, un site suizo que se llama IQ Air oh. que monitore el aire de 120 ciudades grandes del mundo Y por el tercer día, Brasil, Sao Paulo tiene el peor índice de todos y el índice es creciente. Cada vez la marca de Sao Paulo es peor. Pero aquí en el interior, donde yo estoy, en realidad la situación está peor que en Sao Paulo porque aquí hay más quemadas, ¿no? Humos. Entonces es una situación aquí muy, muy difícil que estamos viviendo, que es lo que conversamos al inicio, ¿no? Claro. Una. una crisis muy fuerte ambiental es una crisis que tiene a ver con el modelo económico brasileño con la crisis tremenda que, que es una economía basada en el latifundio y que no hay solución que no sea política en esto. Bien, bueno Plinio, cuídate, muchas gracias por este tiempo y por este esfuerzo y la semana que viene nos reencontramos no, Yo que agradezco, un saludo especial Hernán que nos escucha Y, y fuerte abrazo a los oyentes. Nos vemos. Chao, chao.